Una mañana gris, estamos en la ciudad de Buenos Aires Transmitiendo en vivo por internet Le damos la bienvenida a Belén, nuestra operadora en esta, en esta mañana Vamos a hablar de negocios, de economía, de política Todas cuestiones que se cruzan en esta Argentina que está movidita, movidita Antes de hablar de Argentina que está movidito Está movidito también en Brasil Donde una de las últimas noticias de ahora, de, de hace segundos Indican que se anuló la sesión de diputados que, eh, que había aprobado el impeachment contra Dilma. ¿Te acordás del juicio político a Dilma? Que se había dado una sesión maratónica donde los diputados brasileños eh, juraban por, la, por mi esposa y por mis ancestros y por el no sé qué y se tocaban el pecho y que lo hicieron a viva voz. No, era, no fue la votación eh, eh, digital, computarizada, que estamos todos eh, acostumbrados acá en... en en el Congreso Argentino, y que se da también en Brasil, pero como esta era una cosa importante, se hizo viva voz, no solamente viva voz, sino que cada diputado pasaba, en, diputado, en Brasil hay muchísimos diputados, porque es un país muy grande, con 800 diputados, eh, iban uno por uno, se hizo en una jornada de dos días y demás, iban por uno por uno y decían a quién votaban y, eh, y, y cuál era la justificación del voto. Bueno, ahora, aparentemente, eh, para, aparentemente no, el presidente interino de la Cámara de Diputados, que es Gualdir eh, Marañón, comunicó esta decisión de suspender estas sesiones donde se, se decidió el, eh, el juicio político a Dilma en la, de, en la Cámara de Diputados Brasilera y que iba a tener este, este miércoles dentro de dos días su, eh, su correlato en el Senado. Bueno, hay toda una cuestión, sorprendió, sorprendió bastante eh, el presidente actual de la, de la Cámara de, de Diputados el que tomó la decisión, Marañón <coughs> perdón, pero estoy con una tos que no doy más ustedes saben, gripe, alergias, etcétera, etcétera decíamos, Marañón es presidente interino justamente porque reemplaza al anterior presidente que está involucrado en el tema de corrupción y que tuvo que, que, que, tuvo que renunciar por todo esto bueno, lío absoluto ¿qué va a pasar con Dilma? no se sabe ahora aparentemente está, eh, está decidida esta, esta decisión Había apelado el gobierno de Dilma, eh, la, lo que se llama la Abogacía General de la Unión Brasilera, había apelado esta decisión de, de diputados. Y justamente haciendo, haciendo, escuchando esta apelación, el presidente toma esta, esta decisión, el presidente de diputados. Y además justamente expresaron que los diputados que, que dijeron a viva voz eh, cuestiones relacionadas eh, con con un montón de cosas, pero no con el, la cosa que se estaba juzgando en ese momento, que era la participación de Dilma en, en, esta, en estas causas de, de, de, de corrupción. Así que justamente esa voto por mi mujer y por mi suegra y por mis hijos y todo eso al impeachment, bueno, justamente eso que pareció tan, iba a ser gracioso, pero no tan colorido en su momento por el modo de votación, es uno de los argumentos que toma, eh, el, el, que tomó, La gente que apeló esta medida y que ahora toma el presidente la, interino de la Cámara de Diputados en Brasil para, decidir esta, esta, esta, para tomar esta decisión. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esta decisión fue tomada por, eh, con bastante sorpresa en Brasil, ya dice el diario La Nación en una nota online de hace, de hace algunos minutos. Y hay bastante confusión porque como decíamos, pasado mañana el Senado tenía que ver si aceptaba o rechazaba el pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Así que bueno, estamos en, un, en una situación inesperada. Se suponía que toda esta, esta decisión de diputados se iba a mantener. <coughs> Ahora hay una decisión en la que todavía no hay, eh, no, hay, no, hay, no hay definición. Lo cierto es que es un respiro para Dilma, que estaba bastante complicada. Se suponía que el trámite iba a ser eh, de dar ok al impeachment, iba a ser un poco más. Eh, Más, eh, más simple en, en el Senado de lo que fue en la Cámara de, en la Cámara de Diputados, así que estaba descartado eh, el impeachment. Eh, se, eh, incluso se hablaba de si se iba a tomar una. si se la iba a suspender a Dilma. Por unos tres meses mientras duraba este, este juicio político. O si directamente se le iba a pedir que, que renunciara. Había como distintas aristas que se iba a tomar si el Senado finalmente eh, aceptaba el juicio político que había tomado diputados. Ahora, ese juicio político que lo pidieron los diputados brasileños está, está. ese proceso está anulado por el propio presidente interino de la Cámara Baja en, en Brasil. Vamos a ver cómo sigue esto. Esto, obviamente. impacta tiene eh, nos pega de lleno porque esta cuestión política en Brasil y toda la turbulencia en Brasil, que es nuestro principal socio político, eh, socio comercial socio político también, pero nuestro principal socio, eh, socio comercial nuestra principal fuente de exportaciones es, eh, es algo que pega directamente en, en, en la economía en las exportaciones y en el día a día de, de, de muchas empresas y de, muchos, y de muchos segmentos que están mirando con un ojo a Argentina y con un ojo a Brasil, así que bueno veremos cómo, es, eh, cómo sigue esta cuestión cuando el destino de Dilma parecía bastante jugado para un lado bueno ahora aparentemente esta anulación de sesión de diputados parece que le da un poquito más de respiro así que vamos a ver cómo, cómo se, se define si hay más información en lo que queda de en lo que queda de, de, de esta obra de Solo negocios obviamente te vamos te vamos a ir informando bueno otro de los temas que nos preocupa y que es una de, de las constantes por estos días es El tema de la inflación. Vos sabés que Macri es un tema que cada vez que sale a hablar, habla del tema. Hoy, el que habló de la cuestión es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que es una de las, eh, de las espadas políticas de, de, del presidente, eh, junto eh, al, al jefe de gabinete, Marcos Peña. Frigerio, en la parte política, son los que más... Eh, eh, los que más peso tienen dentro del gabinete y obviamente por ser un economista Rogelio Frigero, te acordás, era presidente de, de, del, del Banco Ciudad eh, y tiene una, una, fuerte, una fuerte raíz y una, eh, y una, y una educación en, en, en economía así que viene del palo económico, si bien ahora está abocado con el ministro interior, a cuestiones políticas la rosca con los gobernadores y toda la cuestión política, es una persona que viene de la economía y que cada vez que habla de cuestiones económicas bueno, hay que, hay que ponerle ahí un eh, el oído porque eh, eh, sabe de lo que está hablando. Bueno, en principio Frigerio dijo, hablando de, de, de inflación, pronosticó esta mañana en una entrevista radial que mayo va a ser un mes con una inflación prácticamente a la mitad de lo que fue abril. La mitad en mayo de lo que fue abril, dice Rogelio Frigerio. Y aseguró que en los meses siguientes el índice podía rondar un 2%. Vamos a citar. A la Frigerio, abrimos comillas, dice en la última década Argentina ha tenido una de las inflaciones más altas del mundo y eso no lo podemos resolver de un día para el otro porque ahí sí estaríamos frente a un ajuste que no estamos dispuestos a hacer dice Frigerio, para quien evidentemente todas las medidas que fue tomando el, el gobierno en estos cuatro meses y pico de gestión no están enmarcadas dentro de lo que él considera un ajuste eh, Frigerio dijo que en junio, julio y agosto vamos a tener una inflación que va a rondar el 2% y en septiembre menor al 2%, esto según lo, lo que había planteado el, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Y eh, Frigerio cerró diciendo que el año que viene queremos arrancar como una inflación mucho más baja todavía, más baja del 2% mensual. Bueno, <coughs> ¿será? ¿no será? ¿Quién sabe? Lo cierto es que el famoso segundo semestre que tanto prometió Macri, en el cual, en el cual se iban a empezar a resolver las cosas y que ahora Frigerio hace eso, eso es mismo, porque obviamente está diciendo que en los meses que vienen, ya a partir de julio, la inflación va a rondar el 2%. El 2 mensual y que en septiembre va a ser más abajo del 2% bueno, vamos a ver si se cumple, todo el gobierno está mirando al segundo semestre, lo cierto es que no hay magia, no es que frotar la lámpara y la inflación baja el gobierno está tomando algunas medidas para que esto pase desde la oposición dicen, sí, claro, puede ser lo escuchaba a Héctor Recalde, el diputado eh, el, este, el fin de semana que decía, sí, sí, claro, la inflación va a bajar, eh, pero porque van están enfriando la economía y por eso y hace que la gente no vaya a consumir porque no tiene con qué consumir, con lo cual se enfría la economía y baja la inflación, pero no porque es una baja genuina de la inflación, sino porque la gente ya no tiene para, eh, decide anular las compras porque o no, tiene, o no tiene dinero en el bolsillo, o el que tiene lo quiere cuidar o lo cuida porque tiene miedo de perder el trabajo bueno, esa es un poco la discusión Hoy es una discusión que ya se daba en el kirchnerismo. La oposición en ese momento le pedía que enfríen la economía a algunos sectores de la oposición. El kirchnerismo no lo hacía, al contrario, emitía más y hacía que haya más circulante en la calle. Bueno, ahora el gobierno lo que está haciendo es de alguna manera fijar un plan antiinflacionario, sin hacerlo formalmente, pero de alguna manera lo está haciendo. Y desde la oposición dice justamente eso: decir que cree que la inflación va a bajar porque la gente no tiene en qué gastar. Bueno, otra de las noticias importantes de estos días que tiene que ver con el bolsillo de la gente, con vos que nos estás escuchando, que tenés que pagar el alquiler, que tenés que renovar el contrato y demás. Bueno, hay un fallo judicial, hay un juez que obliga a las inmobiliarias a no cobrar más del 4,15% para renovar alquileres. Se trata del juez Marcelo Segón, Se puso un tupe justamente de esta cifra, 4,15% de las inmobiliarias para el cobro de las comisiones a la renovación de, las, de los alquileres. El colegio de, de inmobiliarias eh, ya está en contra de la medida. Obviamente que esta es una medida que beneficia a, a, los, a los inquilinos, a la gente que está por renovar el alquiler. Y la verdad que estaba, había, en algunos casos, de algunas inmobiliarias... Había un aprovechamiento bastante, bastante marcado. Se cobraban meses y meses y meses de, de, de, de, de comisión. Meses y meses no, pero bueno, dos, dos meses y medio, hasta tres meses. Sé de acaso de hasta tres meses que le pidieron para, para renovar de comisión. Y la verdad que es, que es una cifra alta, alta. A partir de ahora, 4,15%. Bueno amigos, tanda, música y volvemos con más Solo Negocios. Radio Radio. Una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. Sumate a 4G de Movistar y navegaste hasta 10 veces más rápido. Mirá videos online, escuchá música, subí contenidos a la web y compartí todo lo que está pasando cuando está pasando. Hoy, vos también podés ser 4G. Movistar. Sujeto de disponibilidad técnica y geográfica. Velocidad según el plan. Más información en movistar.com.ar Auspicia. Banco Provincia La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza Juntemos imágenes y videos de un momento especial De lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante Vamos a armar un video entre todos Un video que nos represente Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/barra gcba. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires Bases y condiciones en facebook.com barra GCBA Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet Ingresa en el App Store de tu dispositivo Descarga la aplicación TuneIn Y escuchanos desde donde estés Radio LED Una nueva forma de entender la radio Porque nada es personal Solamente se trata de negocios Thank you. Estrategias, productos, productos, productos tendencias, tendencias y rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Volvimos, recuerden, tenemos una página web que es www.solonegociosweb.com.ar Ahí en un ratito, cuando terminemos este programa, a la, después de las 2, vamos a poner el audio de, de, de esta hora de Solo Negocios lo vas a poder volver a escuchar online, lo vas a poder descargar para escuchar en tus dispositivos móviles, lo vas a poder compartir, te vamos a dejar ahí mismo un resumen de los temas que tocamos en esta mañana y los links a las principales eh, noticias y empresas y personajes que entrevistamos en Solo Negocios. Justamente vamos a entrevistar a alguien en este, en este momento. Hablamos de la situación económica, de cómo impacta... Eh, de cómo, de cómo impacta la realidad política, no solamente Argentina, sino lo que pasa en la región y demás, en los negocios y, y en la economía. Para entender un poco y para, para, para que nos cuente un poco más cómo están esta Esta situación, estamos en comunicación con Martín Rapalini, que es presidente de Red Parques. Red Parques es una entidad que, que nuclea lo, a los parques industriales de la, de la provincia. Son unos 100 parque, 150 parques industriales. Eh, y bueno, justamente ahí tenés un termómetro eh, bastante importante. Parques industriales, me imagino empresas, alguna grande, pero muchas medianas. Pymes también, empresas más chicas. El núcleo industrial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia eh, que a nivel eh, produc eh, producción industrial, me imagino, es la más, la, más, la más importante del país. Ahí tenemos un, un, un termómetro importante en, cua en cuanto a actividad, en cuanto a puestos de trabajo, en cuanto a expectativas de crecimiento, expectativas de despido de parte de los, de los de la gente que trabaja ahí, así que tenemos un termómetro bien, bien importante de lo que está pasando en la industria, en este caso en eh, la provincia de Buenos Aires entonces hablamos con, eh, estamos en comunicación, decíamos con Martín Rapalini que es el presidente de Red Parques, Martín buen día, ¿cómo estás? Martín, ¿estás ahí? Buen día ¿Lo perdimos Martín? ¿Lo perdimos? Parece que sí Martín, ¿me escuchás? Buen día parece que hay un ruidito ahí en la línea, pero no sé ¿Se habría buscado buscar un café, Martín? ¿No? Bueno. ¿Lo perdimos? Está. Belén me dice que no sabe. Bueno, vamos a intentar en un... Vamos a intentar en un ratito. Martín, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? Yo escucho como que hay alguien del otro lado, pero no... Parece que no. Bueno. Seguimos con algo de información. Me ponemos un, un, un separador en un ratito y, y, vamos a, y vamos a volver a ver si lo, si lo encontramos eh, a Martín. Bueno. Mañana hay boicot a los supermercados. Eh, te habrás enterado por ahí es una protesta por la suba de precios obviamente que vienen, que vienen impactando de lleno en la, en, la canasta, en la canasta familiar, hay una consigna que es numeral super, eh, super vacíos es como obviamente el hashtag super vacíos que es por donde se va a, a difundir por, las, por las, redes, las redes sociales es el segundo boicot a, a las grandes cadenas de supermercado que se hace en, en, en un mes el anterior había sido el 7 el el de abril Consumidores Libres, que es una de las entidades organizadoras, explicó que eh, además de, de protestar sobre las últimas subas de precios, la medida tiene que ver también con, eh, con eh, lo que pasó con el aumento de los combustibles, el 10% en el último aumento de, de, de, los de los combustibles y cómo esto va a hacer que los precios de la canasta familiar y los precios en general crezcan. Así que cómo se va a trasladar este último aumento del, del combustible a, eh, a, los, eh, a los precios de la canasta familiar de la canasta familiar bueno esta protesta viene algunos días antes de que el gobierno lance que comienza a funcionar el programa precios claros que vos sabés es el programa eh, con el cual el gobierno reemplazó al, eh, al antiguo precios cuidados no solamente lo reemplazó sino que lo hace de otra manera ahora precios claros se va a desarrollar por medio de una plataforma web donde los usuarios van a poder consultar los precios de varios productos de distintos supermercados y ahí saber en qué lugar Podés comprar mejor. Es una cosa que tiene que ver más con la competencia de todos los supermercados, que es como que con lo que pasaba antes, que era ponernos de acuerdo entre todos. O el gobierno lo juntaba a todos y los ponía de acuerdo. Decían, bueno, esto va a costar tanto, y había una lista de productos, tanto con las cadenas que vendían, como con los, con los, con los fabricantes, con las marcas que hacían esos alimentos, y se ponían de acuerdo con referencia a tal producto va a costar tanto y todos los supermercados lo, lo, lo tienen que vender al, al, mismo, al mismo precio, por lo menos los que estaban dentro de esa lista de precios cuidados, obviamente que después si vas a algunos supermercados y esos, esos productos no estaban pero bueno, ahora precios claros tienen más que ver con una plataforma como decíamos, porque vos vas a poder controlar desde una, desde una aplicación en un, en un smartphone, en qué lugar está, está más barato eh, cada, cada producto, bueno esto va a estar vigente a, a partir del, del viernes mientras tanto, para mañana boicot, numeral super vacíos es la convocatoria de consumidores libres y varias otras organizaciones que están protestando contra la suba de precios de los alimentos de la canasta básica hacemos un, un separador Belén y vemos si, si recuperamos la, la comunicación con la entrevista que teníamos recién las costas que te acompañan soy agua que fue y esta para llover. Bueno, recuperamos la comunicación Recordamos, íbamos, estamos en eh, Vamos a hablar, vamos a entrevistar a Martín Rapalini Que es el presidente de la Red Parques Que es una, es una entidad, una asociación Que nuclea los parques industriales de, de la provincia Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿me escuchás? Martín, ¿cómo estás? Sebastián Catarano te saluda, buen día Martín, Martín, Martín ¿Estás ahí? Me estás llamando a mí Martín, ¿me escuchás? Yo te estoy escuchando. ¿Estás ahí? Hola, Martín. Te escucho. Es como para un deber ¿no? Martín, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Martín, buen día. ¿Me escuchás? Martín. Hola, Martín. ¿Me escuchás? No tenemos suerte, Belén. No tenemos suerte en, en, en la mañana con la, con la comunicación. Yo lo escucho. Él parece que no me escucha. Martín, ¿estás ahí? Martín Bueno No estamos, bueno, se seguimos Vamos a poner un temita musical, ¿te parece Belén? Ponemos la tanda Y volvemos en instantes con más solo negocios A ver si podemos hablar con Martín Rappellini O si seguimos sin poder hablar, ya volvemos Bueno, volvimos. Eh, a ver si recuperamos la comunicación. ¿Martín, me escuchás ahí? Bueno, listo. No tenemos, no tenemos, no tenemos, como, no, no tenemos comunicación, con, no, no tenemos suerte con la gente de, de, de Red Parques. Eh, ya, eh, ya, ya vamos a hablar con ellos. Bueno, eh, seguimos con lo que está pasando. Vos sabés que hay toda una, una cuestión que tiene que ver con, con, eh, con lo que está pasando en la política y en la justicia. Y que tiene que ver con alguna... Sospecha, por decirlo de alguna manera, que desde el gobierno hay algún interés en frenar las causas que van en contra de Cristina Kirchner. Estamos diciendo frenar de alguna manera o por lo menos, digamos, desde, desde algún ámbito judicial. Algunos analistas dicen por ahí con alguna venia del gobierno, obviamente que esto nunca se hace público, ¿no? De que de a poco las causas que tienen que ver con Cristina vayan quedando más... Eh, más relegadas o que incluso eh, eh, haya la famosa línea de corte, donde vos sabés que van a que van a, van a ir detrás de algunos empresa empresarios vinculados con Cristina y con la obra pública y demás, pero no por Cristina Kirchner y su entorno, como que la línea de corte se va a cortar en este caso, por ejemplo, en alguna de las causas con Lázaro Báez y de ahí para arriba no hay, no hay investigación. Hace, hace un rato hizo declaraciones el ministro de justicia eh, Garabano, que dijo que el mensaje, para aclarar esta cuestión, es que el mensaje que se le baja desde el gobierno a la justicia obviamente que son, eh, que son poderes independientes, no hay injerencia según el gobierno, pero el mensaje que ellos eh, se, les, se les habla es que Que el mensaje a los jueces es que avancen, no hay ninguna, están está desmintiendo completamente toda esta cuestión de, de, de, de entrometimiento. El ministro de Justicia dijo que los magistrados tienen que actuar seriamente y llevar los casos a juicio, no tienen que mirar el contexto político para decidir lo que corresponde en derecho. Está diciendo novedad el ministro Germán Carabano, ministro, ministro de, ministro de, de, de Justicia, Obviamente que los jueces tienen que hacer lo que tienen, lo que tienen que hacer Pero bueno, ante los rumores de los últimos días En los que de alguna manera había alguna cuestión Vinculada con, eh, eh, con por ahí Alguna venia del gobierno Para que de a poquito las causas vinculadas con Cristina Empiecen a no tener tanto, tanto peso Garabano hoy salió a desmentir enfáticamente esto Y a pedirle a los jueces que investiguen hasta el fondo Esto es en declaraciones que hizo Garabano a Radio Piste Bueno Vamos a escuchar una, una tanda, vamos a ver si, si nos ordenamos un poquito con esta cuestión de las llamadas que, que no, se, no nos están dando resultado en esta mañana. Qué raro, porque siempre la verdad venimos perfecto, entrevistas, entrevistas en solo negocio. Bueno, ahora se nos estaba complicando hablar con la gente de los, de los parques industriales de, de, de la provincia de Buenos Aires. Vamos a intentar con otra de las tantas entrevistas que tenemos pactadas en este solo negocio. Ya volvemos. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio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 Producto, producto, y tendencia, rum rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en solo negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hacer una entrevista que tiene que ver con un tema que a mí me encanta. Yo lo comento siempre, los contenidos digitales, la televisión, las series y cómo se transforma la, la manera de, de, de, de ver contenidos eh, audio, audiovisuales por medio de... Eh, ...por medio de, de, plataformas, de plataformas nuevas. Justamente vamos a hablar con, con el responsable de una de las plataformas... Eh, eh, ...de estas plataformas nuevas que nos, permiten, eh, que nos permiten ver contenidos de una manera innovadora. Vamos a hablar con Facundo de la Iglesia, que es el CEO de Cubit.tv Facundo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás Sebastián? Bien, todo bien, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, muy contento, te agradezco por, por tu tiempo... ...y aprovecho y saludo a la audiencia... Y sí, somos una de esas nuevas plataformas que se están haciendo conocidas y que cambian la forma de consumir entretenimiento audiovisual. Perfecto. Eh, contame, ¿hace cuánto que están, que están funcionando y, digamos, y cómo, podemos, eh, eh, eh, cómo podemos disfrutar los contenidos de Qubit y qué, qué tipo de contenido ofrecen? Mira, aunque parezca mentira, somos una empresa que nos consideramos empresa porque estamos hace seis años. Ah, mucho tiempo. Y en Sí, y vos te preguntarás, ¿por qué nunca escuché de estos chicos, de la gente de Cubit Porque hasta el día de... hasta junio, hasta mayo, mejor dicho, nos hemos encargado de armar plataformas para otros. Ajá. Ejemplo, en Argentina nosotros somos los que realizamos 100% de la plataforma de personal video del Grupo Telecom. Ah, ok. También hacemos para el Grupo Telecom Arnet Play, que es para los clientes del servicio de internet del de Grupo Telecom de Arnet. Sí. En Colombia armamos la plataforma de videos de Virgin Mobile, un operador virtual móvil. Sí, claro. Que también te, te sonará Sebastián porque se está pensando instalar. Y se está hablando. Estos últimos esto, esto, estos últimos días eh, se, se habla. Se habló bastante, bueno, no se habló, digamos, el ENACOM, le contamos a la gente rápidamente, que es el, el, el nuevo organismo que, que controla todo el tema de, de, de, de, la, de la telefonía y de internet, y que, que, que nuclea todo lo que era en su momento, a la gente por ahí le suena más, el Afca y todo lo que tenía que ver con la ley de medios y demás. Bueno, eso quedó un, poco, quedó un poco de lado, y ahora el ENACOM es el ente que regula todas las cuestiones que tienen que ver con, con internet y telecomunicaciones, y hace la semana pasada... Eh, hizo por medio de una resolución autorizó la eh, el, el, el, dio el puntapié inicial para el negocio de los operadores virtuales que esto es simplemente le contamos rápido a la gente Facundo que las, eh, la, eh, las empresas de telefonía celular que son las que tienen las redes le van a tener que dar servicio a cualquier marca por ejemplo solo negocios en el futuro quiere tener su, propia, su, propia, eh, su propio servicio de, de, de, de telefonía móvil con la marca Solo Negocios, bueno, va, le pide a, a Movistar, o a Personal, o a Claro, o a Nextel, eh, que le dé el servicio de red y comenzamos a comercializar la marca Solo Negocios de telefonía móvil. Por el momento no creo que salga, pero puede ser una, una, una buena idea. Es un buen plan a futuro, Sebastián. Lo, vamos a, lo, va, lo hablamos con ustedes, cualquier cosa. Está perfecto, y como te estaba contando, nosotros somos de este operador que se está hablando, que va a desembarcar en Argentina, que es Virgin Mobile. Claro. Nosotros somos en Colombia la plataforma tecnológica que da su servicio de streaming de películas. Pero vamos a pasarlo, Sebastián, si me permitís a más, que ¿Qué es Qubit? Qubit es un, una plataforma streaming Netflix que te permite ver películas en cualquier dispositivo. Televisores, celulares tabletas, computadoras. Lo único que necesitas es una suscripción a internet y, obviamente, la suscripción a Qubi. Claro, perfecto. Y, y, y ahí podés verlo, lo ves en el televisor, te lo te transmitís desde el teléfono a, al televisor si no tenés un Smart TV. haces toda la, toda la operatoria tradicional de, de, de, de, de multiplataforma y, y demás. Vos me decías que hasta ahora estaban prestando servicios a, a terceros y que ahora directamente tenés un servicio, digamos, que vos lo ofreces eh, a la gente directamente, al consumidor final. Exactamente, hoy Cubit opera en seis países: Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Guatemala. Y lo que vamos a hacer en el mes de junio, si sale todo de acuerdo nuestro plan, es hacer un relanzamiento de la marca con una fuerte inversión publicitaria. Pero, a ver, hoy, Facundo, contame, por ejemplo, vos decías, eh, te, te, te, te pregunto por, eh, una pregunta con, eh, eh, en dos líneas. A ver, primero, ¿qué tipo de contenido encuentro yo en Cubit? Y después. ¿Cómo hacéis? Vos justo lo nombraste para competir con un gigante en el sector como es, como es Netflix. Básicamente, eh, no solo competimos con Netflix, ahora te voy a decir por qué. Pero básicamente en Qubit encontrás películas. Si vos me preguntás, ¿en qué es fuerte el producto Qubit? Es que encontrás películas. Y si encontrás películas que estuvieron hace dos o tres meses en el cine. No tenés que esperar dos años como en otras plataformas para encontrar esa película que tanto te gustó. Sí. A los dos o tres meses la encontramos disponible. Nosotros tenemos un enfoque de mucho cine, mucha película, con una gran impronta de cine latinoamericano. Porque en cada uno de los países que operamos queremos que la persona encuentre los contenidos de su país. Nuestro competidor este que tan grande Netflix, que todos mencionamos, sí. que realmente tiene un producto muy bueno en lo que es serie. Claro. Ellos decidieron ir por el camino de la serie. Nosotros queremos complementar la oferta de Netflix, poniéndonos muy fuertes en lo que es películas. Uh -huh. Y si vos me preguntás a mí, no solo competimos con Netflix, porque <coughs> habrás leído, porque estás en este medio, que YouTube también sale dentro de muy poco con una suscripción en la que vas a poder consumir películas. Totalmente, sí. E incluso televisión también, lo que es televisión tradicional, digamos. Claro, nosotros también vamos a lanzar en el mes de septiembre y vamos a agregar al producto de Cubit la capacidad de ver señales de televisión abierta. Ajá. Porque obviamente es, creemos que llegó una tendencia para quedarse que todos consumimos entretenimiento cuando y donde queremos por Internet. Claro. Obviamente hay una transición, Sebastián. La gente no cambia la forma de, de consumir entretenimiento de un día para otro. Yo le pregunto a mi mamá, mi mamá quiere tener una la televisión y ver el noticiero de fondo mientras realiza las tareas de, de, de su caso, las, las cosas que tenga que hacer. Obviamente, la claro. La verdad que es una transición. Entonces no queremos dejar de lado todo ese público consumidor en un formato tradicional y es por eso que vamos a sumar señales lineales a la oferta en el mes de septiembre. ¿Ustedes tienen calculado más o menos qué cantidad del tráfico hoy de lo que es el contenido audiovisual pasa por, por Internet? O sea, ¿qué cantidad pasa por ahí? Yo te diría, tengo una respuesta similar, que es dentro de Internet aproximadamente el 70% del tráfico es video. Ajá, claro. Es abrumadora la presencia, el peso que tiene video dentro de lo que es el consumo de contenidos eh, online. Y básicamente cada uno de nosotros va modificando sus hábitos de consumo. La verdad es que si cualquiera de nosotros tiene hijos chicos... A ellos les sonaría muy extraño que les digas, tenés que esperar hasta las 2 de la tarde para consumir tal contenido. Claro. Mis hijas agarran sus dispositivos, sus tabletas, y consumen en cualquier plataforma de entretenimiento el contenido en el momento que lo quieren consumir, a las 1 y 38, no a las 2, a las 4, como cuando éramos chicos que teníamos que esperar que viniera el zorro a determinada hora. Claro, perfecto. Eso llegó, eso, esto llegó para, para quedarse. Dentro de unos años nos va a llamar la atención que esperáramos que alguien nos programe un contenido. Hoy directamente lo que tenés es un gran menú y el programador de contenidos es cada uno de nosotros. Bueno, estamos hablando con Facundo de la Iglesia, que es el CEO de Cubit. De, de Contame cuánto cuesta Qubit y si yo entro ahora a la plataforma, ¿con qué películas me encuentro disponibles para ver? Ponele que me anoto, me suscribo rápido. ¿Cuánto tengo que pagar y qué puedo ver hoy, ahora? Básicamente, básicamente entras ahora a Qubit.tv con tu tarjeta de crédito vas a pagar 90 pesos por mes, IVA incluido. El primer mes es bonificado. Yo, hoy, la verdad, que este fin de semana tengo la mala suerte de tener una hija enferma y me he dedicado a mirar muchísimo cine infantil. Miré Hugo, ganadora del Oscar. Sí. Miré Rango. La verdad, que dos excelentes películas. Si te interesa el cine de, de chicos. Si no, podés consumir Everest, que es una película muy interesante. La Quinta Ola, que es una película muy nueva. Sí. Estuvo en cartelera hasta hace muy poquito. O podés consumir Victoria, es una película que, la verdad, que nuestro <coughs> crítico de cine, Javier Portafous, Es el director de lo físico, tal vez por eso te suene su nombre. Sí, claro, claro, conocido, está... periodista y crítico de cine, sí, sí. Sí, sí, él, te... tenemos la suerte de que esté en el equipo, él es la... una persona que cura el contenido. Para nosotros curar el contenido es una de las partes más importantes del negocio porque significa preseleccionar y tenemos que entender bien qué preseleccionamos para que la gente entre y e encuentre. Uh -huh. La verdad que hoy una película como Victoria está funcionando muy bien eh, pero eso, si quieres, yo te diría: hoy, entra a y entra y mira la quinta hora y mira Victoria. Bueno, hoy, Fa chicos? Facundo, más allá de. En el medio, te hago la última pregunta: en el medio de todos los cambios que estamos viendo, como vos decías, y la manera de, de consumir entretenimiento y cómo va cambiando, y el video on demand, y el streaming, y todas las cuestiones que tienen que ver con con cambios y maneras diferentes, que como para, vos decías, para las generaciones más jóvenes es mucho más, es mucho más natural, para los que somos más grandes, por ahí es un poco más, eh, es un, es un poco más estamos un poco más arraigados en las plataformas eh, tradicionales, ni hablar de, por ahí de, de, de personas más grandes todavía, digamos, hoy puntualmente ustedes se posicionan en qué lugar, son un complemento de la televisión tradicional, son una forma para ver en dispositivos móviles, más allá de los cambios constantes, hoy ustedes dónde se paran, Y nosotros nos gustaría encontrar un lugar en que la gente nos vea como un complemento de Netflix. Básicamente, Netflix tiene una muy buena oferta de series. Nosotros queremos ser complementos, y decirle las películas nuevas que querés ver y no encontrás en Netflix, sí las encontrás en Qubit. Ok. Y la verdad que lo que le preguntamos a la gente es, ¿estás pagando 50, 60 dólares de cable por mes? Sumás Netflix y Qubit y son 15 dólares. ¿Estás seguro de estar pagando 35, 45 dólares de más para cambiar de canales y sin no encontrar lo que buscas Bien, perfecto. Ese es nuestro posicionamiento. Es una gran incógnita con eso, si te parece, cerramos la charla. Me parece que vamos a dejar a muchos de los que nos están escuchando pensando. Quizá muchos de los que nos están escuchando ya tomaron esa, esa decisión y ya, digamos, dieron un pasito y se corrieron, a, se corrieron al cable. Hay unas cuestiones también, ustedes tienen la competencia fuerte con los cables, que bueno, el combo, el combo cable internet todavía sigue siendo fuerte, pero bueno, será una cuestión de, de decidir contratar internet por otro lado, ¿no? Sí, nosotros creemos que esa es la gran batalla porque la gente muchas veces le cuesta ese llamado de retención que producen las empresas de, de cable barra internet en, bueno, el cable vale 10, con internet, si das de baja el cable sigue valiendo 10. Nosotros creemos que tiene que madurar el negocio, en definitiva eh, sería una práctica que no nos termina de convencer y gustar. Yo creo que mucha gente está dando el paso y lo que sucede también en la región, Sebastián, es que mucha gente nunca tuvo cable. Claro, Entonces, totalmente. Cuando la gente joven tiene que empezar a pagar sus gastos, lo que nosotros le decimos a esos millennials, es no compres cable, no te gastes 50, 60 dólares, empezá a consumir plataformas OTT, que es el nombre técnico nuestro en la jerga, sí. y no hace falta que tengas uno solo. Comprá más de uno, porque sigue siendo una ecu ecuación económica Muy, muy rentable versus el Bien, la idea por el momento entonces es complementar, complementación entre opciones OTT o entre opciones de, de, de streaming o de ver contenido online para los que no son tan, tan, tan expertos. Facundo, te agradezco mucho por la comunicación, te mando un saludo. Te mando un saludo, Sebastián, y estoy a tu disposición, gracias. Chao, te mando un saludo, hablábamos entonces con eh, Facundo de la iglesia, seodecubit.tv. Te mando un saludo, repitió, no lo dije un par de veces, pero bueno, somos gente amable, saludamos más de una vez. Y bueno, esa es la cuestión. Bueno, Belén, ponemos música tanda y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. ¿Auspició este programa? Claro, es simple.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 Nos volvimos con música tranquila para pasivar las aguas eh, y demás, ahora vamos a actualizar en un ratito el tema, de, el tema de, de, de, de Dilma y todo, que es la noticia del momento, porque es lo que está, lo que está impactando y lo que tiene que ver con, eh, con, con la continuidad o no de la presidenta de, de, de Brasil y de cómo eso impacta en el mundo de la economía y los negocios en Argentina. Obviamente no va a tener un impacto directo hoy, mañana. Pero es una cuestión que se está viendo cada vez que uno habla de exportaciones o que habla con, los, eh, con, con algún empresario eh, eh, que, ven, que, que, que venden en, en Brasil. El, el tema de la, de la crisis institucional en, eh, ahí en el país vecino es algo que preocupa y mucho. Eh, vamos a hablar eh, con una empresa argentina, con una historia eh, eh, muy rica, que hace muchos años que está en el, en el, eh, en el, en el mercado, que tiene varias, varias áreas, de varios, está en varios segmentos de negocios, y que ahora eh, eh, acaba de ingresar con un lanzamiento que fue la semana pasada en el mercado de los celulares de, de, alta, de alta gama, eh, con un lanzamiento que como decíamos hicieron, eh, hicieron hace algunos días. Estamos hablando con Paulo eh, Cosentino, que es gerente de la división celular de BGH. Y vamos a hablar de uno de los lanzamientos que tuvieron la, hace pocos días, que es el Nubia Z9 Mini, que es el eh, es uno de los últimos smartphones smartphone de, de, de la marca, de BGH. Paulo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno. Eh, ustedes ya estaban presentes en el, mercado, en el mercado móvil y ahora están en un, en un, en un segmento que es el más, el más competitivo quizá, eh, eh, por lo menos en, en cuanto a ventas y el más atractivo y por ahí donde hay un poco más de pelea y de puja de, de marcas que es el segmento, el segmento más alto de, de móviles al que acaban de ingresar con el último, con el último lanzamiento. Sí, es así. Como, como sabrás, lanzamos hace un año y medio BGH Joy, que sí. es el primer, eh, digamos, celular de marca nacional. Y la verdad que estos últimos 18 meses hemos aprendido mucho respecto a los consumidores, respecto a las diferentes tecnologías. Y bueno, la verdad que nos ha ido muy bien. Vendimos casi medio millón de unidades eh, en ocho modelos distintos Todos estos modelos de Joy principalmente estaban apuntados al segmento medio y medio bajo. Sí. Y bueno, después de este año y medio, y ya después de haber trabajado e investigado bastante respecto a productos y socios estratégicos para seguir creciendo, hemos lanzado la semana pasada, como bien dijiste, BGH Nubia, que es básicamente la alianza entre BGH Y eh, digamos que es una empresa nacional de más de 100 años, como mencionaste, ya lleva la verdad que 103 años, que es un montón. Claro. Y Nubia, que es una empresa china que desarrolla específicamente productos para lo que se diría gama media alta y premium, que es donde estamos entrando ahora. Entonces lanzamos el Z9 la semana pasada. Bien, eh, eh, Paulo, eh, contanos cómo, eh, la verdad, que es entrar, desembarcar, como vos decís, ser un jugador joven en un segmento de tanta dinámica, tan móvil, ¿cómo se ingresa a este segmento? ¿Y cómo, cu cuál es la estrategia para competir? Uh, me imagino que parte de eso es la alianza con esta empresa china, pero digo, desde lo estratégico, ¿cuál es la cuál, qué, ¿en qué piensan que son las herramientas que, que tienen para competir en un segmento tan dinámico? Bueno, la verdad que me, podría decir que el segmento de celular debe ser, digamos, el segmento más competitivo que hay en la industria de la electrónica. Sí, ¿no? claro. O sea, la verdad que la vida media de un teléfono... ...hoy, digamos, de un producto en particular es de nueve meses... ...cada nueve meses sale el producto que lo reemplaza, hablando marca por marca... ...entonces esto requiere una dinámica increíble. Respecto a nosotros y entendiendo el tamaño de competidores que hay en el mercado... ...por supuesto, primero, eh, digamos, nos animamos por el respaldo de la marca BGH... ...que la verdad que cuando uno hace las encuestas de mercado... ...mide muy bien desde el punto de vista de respaldo... ...o sea, BGH es una marca muy tradicional... ...que está en la mayoría de las casas de los argentinos y cuyos productos tienden a ser muy, muy consistentes y satisface a los usuarios. Después, número dos, como segundo atributo que buscamos para competir, es buscar precio-prestación, o sea, buscamos nichos, es muy difícil, digamos, no aspiramos claramente a ser líderes de mercado, sino buscar un segmento de gente que busque una decisión inteligente, entendiendo decisión inteligente que es, eh, digamos, tener todas las especificaciones técnicas, el diseño, La cámara, la memoria y todos los atributos que hace un teléfono celular a un precio muy competitivo. Y número tres, el último atributo que buscamos es la garantía. O sea, BGH es una empresa que tiene pisada nacional y eh, hoy BGH es el líder en prestación de servicios postventa de celulares. Entonces, nuestra red es muy grande desde el punto de vista de servicios postventa y es el único celular en la Argentina que tiene garantía de dos años. Entonces, esos serían los tres principales atributos. Bien precio-prestación y posventa. Bien, perfecto. Estamos hablando con Paulo Cosentino, que es el gerente de la división celulares de BGH. De, de eh, Paulo, eh, hablábamos, hablábamos del, de, del segmento, hablábamos de la, de la industria, Hay como una expectativa bastante fuerte, ustedes obviamente estos equipos, por medio de la asociación con la, eh, con la compañía china que mencionabas, son productos que fabrican ustedes en, en, en, tierra, en Tierra del Fuego. Se habla bastante de los cambios que podrían eh, impactar en el, en el sector, de la apertura, que por el momento no hay, hasta donde yo sé, por lo menos no hay, no hay información de que eso finalmente se eh, finalmente dé, pero es un poco una de las, de, las, de las promesas, si querés, que ha hecho el, el, el gobierno este, incluso antes de, de, de asumir, eh, con algunos sectores, se hablaba de la llegada de Apple al, al, al país, y demás, para, to, para que pase todo eso tienen que autorizarse cuestiones que tienen que ver con importación y demás. ¿Cómo, cómo ven ustedes desde BGH el, el futuro eh, cercano, digamos lo que va a pasar en los próximos meses, en la industria? ¿Va a haber cambios? ¿Va a seguir todos más o menos como, como hasta el momento? ¿Qué, ¿Qué análisis hacen? Bueno, vamos a ver. Claramente este es un año de transición donde el nuevo gobierno está poniendo nuevas reglas de juego. Nosotros eh, somos una compañía que en los últimos 100 años nos hemos adaptado siempre a, digamos, a las reglas o, eh, si se quiere, a las estrategias de los distintos gobiernos. Nosotros entendemos que puede ocurrir que se importe un porcentaje de, de productos directamente como producto terminado uh -huh. y así como entendemos que va a seguir habiendo fabricación, digamos, en, en Tierra de Fuego de celulares. Estoy hablando siempre específicamente de celulares. Sí. La verdad que es un año de transición, es difícil decirlo. Yo, la verdad que no, no, no me animo a, a, a garantizar ni, ni que se va a importar un porcentaje o que o se va a importar mucho o importar poco. La verdad que es difícil Sí, se escuchan rumores que se quieren entrar algunos productos terminados de algunas marcas, principalmente Apple, que no se está fabricando hoy en el país. Pero vos Pero ves que, que no, obviamente, sí. que si, si entra Apple, las otras marcas van a dejar que, por lo menos, le, le van a pedir que, por lo menos, le dejen eh, importar aunque sea un, eh, una parte de, de, de, su, de su producción. ¿Se imaginan, entonces, un, posiblemente, y obviamente siempre hablando de que es un, un año de transición, como bien aclarabas, un esquema mixto donde las empresas en general puedan eh, importar algo de, los, de, de, de, de, de, sus, de sus equipos para vender y otra parte lo sigan fabricando en el país? ¿Te imaginas una, así un esquema mixto? Eh, la verdad que es, es, difícil, es difícil de decir, pero podría llegar a ser que, digamos, que un porcentaje se importe y otro se fabrique. Digamos, eh, hoy Tierra del Fuego, la verdad que en los últimos años ha ganado bastante competitividad y eventualmente algunos productos podría llegar a ser más barato entrarlos y otros fabricarlos, así que es factible, pero la verdad que no es claro, me, me es difícil contestar algo, son hipótesis, nada más. Bien, bien, perfecto. Bueno, la última etapa, entonces, eh, Paulo, la, eh, cu ¿cuál es el peso que tiene la división móviles dentro de lo, toda la estructura de, de, de venta de BGH de, de, de Una joven división, que, que como decías, tiene un año, un año y pico de vida, ¿cuál es el peso que tiene en este momento, en, en volumen de ventas, o en facturación, o como, como quieras sí, cuantificarlo? Vamos a ver. Eh, hoy debemos representar más o menos un 30% del negocio de VGH. Rápidamente escalaron a, a un tercio de la, del, del, del, negocio, eh, del negocio no es poco. ¿La idea es seguir lanzando productos en este segmento de gama alta? Sí, vamos a ver. La idea es principalmente tratar de satisfacer la necesidad de los clientes. Ese es nuestro principal objetivo y tenemos una ventaja sobre las empresas multinacionales que tienen origen en el extranjero, que es que podemos customizar los productos a los requerimientos del mercado local con mayor facilidad. O sea, si entendemos que es mejor agregarle más memoria, porque el segmento local usa mucho de los juegos, aplicaciones, etc., sí. es algo que está en nuestra potestad. Entonces, lo que estamos haciendo, cuando yo mencioné al principio de la nota, que fuimos aprendiendo básicamente, es ir customizando eh, los celulares Joy y ahora Nubia a los requerimientos del mercado local. Entonces, eh, vamos a ver, tenemos mucha flexibilidad, con el tema del lanzamiento de productos y creo que es una de las bases del éxito también del proyecto. Bueno, muchas gracias por la comunicación, te mando un saludo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego. Buena semana. hablábamos con Pablo Cosentino, que es el gerente de la división celulares de BGH. Bueno, amigos, se nos termina el programa. Eh, habíamos prometido que íbamos a actualizar el tema, el tema Dilma. Bueno, habló la, la presidenta eh, del Brasil en una... Eh, estaba, estaba en un evento con alumnos y profesores Y ahí dijo que, que ella estaba al tanto de que se había, que se había aceptado este recurso, el recurso contra, en contra del proceso que le están llevando a, adelante. Eh, dijo que estaba al tanto de esa, de esa situación, pero pidió cautela. Dijo que vivimos una coyuntura de manías y artimanías y ahora más que nunca tenemos que luchar contra el golpe, dijo Dilma. Ustedes saben que es una de las, de las, de las estrategias que bajaba desde, desde el gobierno... De, de Dilma Rousseff a decir que esto era un golpe, eh, eh, un golpe institucional contra, contra ella, orquestado por, eh, por parte de, de, de, de la oposición y que había tenido su, su capítulo importante en, el, en la Cámara de Diputados donde, habían, donde había, se había votado por el impeachment o por el juicio político a la, a la mandataria. Ahora Dilma pide, pide cautela, vamos a ver cómo Cómo sigue, cómo sigue esta cuestión. Bueno, se nos terminó el programa. Como decíamos, nos vamos a ir hasta el lunes que viene. Recuerden, arroba solonegociosweb, es nuestra cuenta de Twitter. Y tenemos un blog, una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Ahora, en un ratito nomás, en un par de horitas, subimos el audio de este programa para que lo puedan escuchar online, para que lo puedan bajar en sus dispositivos móviles, compartirlo. En sus redes sociales Y hacer lo que quieran de él Belén, muchas gracias por operarnos En esta manera. se ríe Belén de lo que digo Nos vamos a encontrar el lunes que viene Buena semana para todos Adiós Esto fue Solo Negocios.